El Club de Amigos de i n t e r e c o n o m í a está formado por gente como tú, que nos quiere, que nos sigue, que es fiel a una forma de pensar y sentir. Llevamos a cabo un gran número de actividades, viajes, visitas culturales, ciclos de conferencias, talleres, cursos. ¿Quieres formar parte de esta gran familia que es el Club? Llama al 91-616-2464 y te informaremos lo antes posible. Aquí seguimos como primer tema encima de la mesa. Hemos expuesto, hemos contado lo que está ocurriendo con respecto a las cloacas del Estado. No solo la citación el próximo mes de diciembre de personas relevantes del Partido Popular o del Partido Popular de hace no tantos años, como el exministro Jorge Fernández Díaz, como también、eh, el marido de María Dolores de c o s p e d a l López del Hierro. ¿no?